El gobierno de Chakoglu acotó la posibilidad de supervivencia talló que se basaba en una pensión muy digna que yo he pagado por a mi cuenta sin apoyo a duya del estado entre 35 años y daú que a mi avanzada edad no me permite reaccionar tu nata traza en cara que si un compatriota te agrego pillas un Kalashnikov, yo le empararía no veo una otra solución que meter fin a la mi vida dista traza digna no haber de rematar y solo mandan los contenedores de basura para poder subsistir. Creigo que ocho ven sin futuro pillarán beldía a armas y pencharán a los de este país en la plaza Sintagma, como los italianos facieron con Mussolini en 1945. Nunca fuera Bien, toda una vida vez pasar a donarle veces más haciendo aquí después de bellas semanetas de descanso por la Badach general y también por por la Semana Santa aquí tornamos una otra vegada de cara a cita tardí Como ha dicho lo mío compañero, pues la pasada semana hacíamos Fuina, pues somos aquí muy, muy de procesión, de religión y esas cosas. Y bueno, nos prendemos vacanzas. Güey, el jueves 12 de abril de 2012 y hemos principiado con un, un texto que lleva la despedida de Dimitris Cristoulas, que con ese texto se despedía de la vida por la situación en la que va plegado, la situación que ha plegado el, un ciudadano cual siquiera de Grecia. A tú Preués sigut a naitser tornara a ser un chiquet sindres secret de la vida eterna que fueres tu l'únic Te remeramos que puedes participar en directo gritando a un número de teléfono 2913 huito y que también tenemos un email que yeefendo.orella Ni aixa posta de sol de postal Que distint animal Tota l'anima impregnava del teu olor En la foscor tu la lluerna I és que eres tu L'únic govern que governa Perquè eres tu L'únic govern que governa Perquè eres tu L'únic govern que governa Han passat anys, molts anys Han passat moltes coses No sé el final de esta historia Yo No ser esta noche el teu eroï. No guardes en la memoria Hoy charlaremos entre otras cositas sobre la marcha contra la macrograchula de Zura, que será este domingo, y también charlaremos una mica sobre la situación actual, pues bueno, una mica embolicada de, pues bueno, pelotazos de goma y reformas legales más que dudosas de criminalización de la protesta social. Como ha dicho lo compañero, pues tendremos la actualidad social, ¿no? La actualidad una mica represiva que somos patindo estos días desde ya de antes de la vada general. Y bueno, pues creo que sí. De pues remegaremos a Guillén Agulló, que ayer es tío suyo cabo daño o diecinueve o, cabo daño de, de, de los suyo asesinato. Tenemos el artículo si nos vaga. Que ya tocan a lo que pasó en la bala en general aquí en Zaragoza, y bueno, pues como siempre la canta traducida y muchas más cosetas. En mis la tempesta mantiene la esperanza viva, vis que no es que ni fuerzas ni saliva, son de una generación amtara y desgastada, una prenda foradada y mal cosida, somos una ayuda denegada, ver la cansada de esta vida. Pita que ningún daban de tantas preguntas, respuestas rotundas y contestarles todos los en de saber, en de chafar en cada paz, en de saber. El valor que tú no habrás mirado a ser consciente que estoy en la lista busqué la red No me ilusiona ser un analista De las finanzas, del misaje derrotista Voy a tallar la corda del gran péndulo esclavista Y con motivo del 20. aniversario de Luita chovenil Tenemos aquí a un miembro de Purna Que nos va a charlar de todas, de todas esas actividades Que se van a desembolicar mientras estos días Buenas tardes Hola, buena tardes Muchas gracias Bueno, pues te hemos convidado más que más porque voy a principiar unas jornadas. Eh, ¿Qué, qué celebras con estas jornadas? ¿Qué crees, remerar? Bueno, pues estañada 2012, se eh, 20 años de Luita Xovenil, independentista y socialista en Aragón. Eh, queremos remerar todo, todas las organizaciones juveniles que han feito un poder por, por inventar eh, un Aragón libre y socialista y... Y bueno, íbamos a celebrar pues eh, estos 20 años con un camatón de, de charradas, de conciertos, exposiciones y bueno, pues muchísimas cosas más. ¿Qué asociaciones eh, son las que, bueno, las que aproclad ha dentro de estos 20 años? Bueno, pues hemos, eh, bueno, este año 2012, se va 20 años de. de de la un nacimiento de de joven aragonesista que nació en, en 1992 y creíbamos que era un buen índice remerar esta organización que ha estado pues eh, pues la organización de la que nace de de una u otra traza purna eh, además además también queríbamos queríbamos remerar a otras organizaciones que que igual no han, no han permanecido tantos años en lo tiempo pero que también han han influido en lo que en lo que huele purna y pues bueno antimas de hecho ven Aragonesista, aragonésista eh, íbamos a recordar a la chen de luita a la chende de rebel chende de la enrestida de estrella negra de astral y de universidad colectiva Aragonesista. de todos esos colectivos así nos pone una mica memoria los únicos que continúan activos fuera de purna no Pues serían Arrestida y Universidad, si no me equivoco. Y Soyev, mm, así nas. Eh, bueno, pues Arrestida Contina, igual ahora allí eh, más que más eh, se dedica a suido centro social, pero bueno, también ha, ha feito muchas cosas por, por la independencia del socialismo en Aragón y antes más, pues pues sí que, que era más presión en, en la carrera, pero bueno, Contina de, de todas trazas, güey. y universidad colectiva Aragonesista, ahora ya denominada oficialmente no más universidad pues eh, pues también fa esta añada diez años de, de su nacimiento y, y, y en que encara ahora ya eh, un poco fue lo hizo de, de, de actividad también lo queremos queremos que, que inventarlo ¿Y nos puedes contar una mica qué pues, que de eh, actividad pasa, va a ir estos días? Bueno, pues, eh, web eh, principian esta campaña que, que va a continuar toda la añada. Eh, principia voy en Zaragoza, eh, esta, esta nueva, a las 9 Principia con la, el enguero de la exposición de, de 20 años de lucha juvenil en, en La Flama, con carteles, pegallos y fotos de todos estos colectivos y organizaciones. Y de impuesta a continuar la, la bolina de, de este inicio de campaña, pues eh, hacemos un concierto con Pablo Hassel y con Aitor Cuervo, que fan rap y, y poesía revolucionaria, en el en, Refugio de Crápula a las, a, las 10, a las 10 de la noche. Continuará más tarde más van este viernes en el Centro Social Kikemur eh, con un concierto, un concierto con un acto político y con, y con una bolina con DJs. Y o sábado, o sábado de tarde será la primera charrada en Huesca con, eh, con Daniel Lerín y con Lorien, que fan, bueno, son dos historiadores de la cucha independentista y farán, farán un, una charrada sobre la historia del hoy independentismo chovenil y de la perspectiva desvenidero de la chovena y independentista. y pues también, vi habrá <risa> otra vez más un concierto con, con Pablo Hassel y a Héctor Cuervo. Digo que eh, a Pablo Hassel y a Héctor Cuervo los salí bien eh, Ay, y todos sí. los levados, bueno, güey, son aquí en Zaragoza, todos convidamos sí. a que vayáis a la mallata a las 10 y todos los levados también, si no me equivoco, como le digo aquí, está huesca o sábado. ta huesca, sí. Eh, bueno, eh, la cosa, ya que, ya que creyemos que es importante hacer fer actividad, pero más que más ferlas eh, en, todo, en todo el territorio aragonés, en, en cualquier puesto y y, sa, y la intención de esta campaña y de estas tornadas que son eh, fer actividad, no no más en Zaragoza, sino también en Huesca, en Teruel, y pues también queremos fer actividad en Artieda, eh, íbamos a hacer también actividad en Calatayú, prevaremos de fer en más puestos, Andorra, Chaca... O sea, quizá estar todo el año de, de celebración. <risa> bueno, sí... Eh, Talmen eh, este cabo de semana mmm, será más de, eh, de Borina y, y con más actividades eh, festivas... ...pero eh, a resta de, de campaña va a estar nomás charradas y, y elevar la exposición eh, por, por otros puestos del país. ¿Y la exposición que se, pre se presenta hoy, de qué se compone? Pues son varios paneles de carteles, eh, pegallos y fotos de estos 20 años de historia... Y, y, bueno, y habrá de, de todos estos colectivos que hemos nombrado antes. He feito también un vídeo de este, este cabo de año. Sí, he, he pensado en no vuestro blog, por ejemplo. Uh -huh. eh, que aparece en el vídeo? Eh, bueno, ¿Cómo se te ocurrió hacer un vídeo y una mena documental chicot Bueno, el vídeo... Eh, eh, bueno, fa ya un tiempo que le van a hacer un vídeo que era, que quiere importar eh, mostrarnos y mostrarnos eh, con la cara invisible no que no, no, no nos amagamos de, de cosa y, y que llevarnos pues un fer una antimasa aprovechando la rueda de prensa que queremos eh, fer ta, ta anunciar estas jornadas queremos que saliese también Chen que ha participado que que hue que en cara continúa joven pero pero ya, ya no participa en, en estas organizaciones juveniles pero que, que han feito mucho por por por la luita juvenil independentista y queríamos también que, que apareciese a decir que, que de lo que piensa y cómo él el esvenidero y las charradas quizás ver mientras esta semana van a estar en aragonés o en castellano Bueno, eh, pues eh, la verdad ya es que no... O en catalán. O <ríe> en <Buen> catalán, sí. <ríe> la verdad ya es que no lo hemos no lo hemos pensado, pero bueno, eh, la charrada de este sábado, la fan, dos mensajes, que los dos charran en aragonés. Por eso, por eso lo pregunto. Y pero que sí, pues puede, puede estar que sí, que siga en, en aragonés. Yo, por Dios, <ríe> la haremos en aragonés, sí. Si os parís y vamos a meter o vídeo, que lo tenemos aquí... Puesto, bueno, se llegué cargando y vamos a escuitar en cara que no pueda bello hielo. Si quieres hielo, pues to necesita top blog de Purna, Purna Independentista. WordPress.com y este yo sonido vídeo. En la actualidad, 2012, se cumplen 20 años de la primera Asamblea Nacional de Chovenaya Aragonesista y 10 años de la Fundación de Universidad colectiva Aragonesista. Por ello, desde PURNA a Chovenaya Revolucionaria Independentista, queremos celebrar, no a modo de conmemoración superflua, sino de aprendizaje, conocimiento y experiencia política estos 20 años que han servido para hacer madurar al movimiento juvenil aragonés, para situarnos a la cabeza de la juventud aragonesa organizada. Es en el año 92 del siglo pasado en el que aparece Chovenay Aragonesista como organización política juvenil de la izquierda soberanista y socialista de, del país de Aragón. El movimiento juvenil independentista de los años 92.000 es el que ha forjado la izquierda independentista como la conocemos hoy, tanto desde el punto de vista organizativo como en el plano político y de práctica política. extendemos a tierra y hay una campaña que se fa de acusión de Aragonesa, que llega roplada en los bloque de pista de puchas y hay una campaña en la que se trata de socializar los diferentes conflictos medioambientales que vienen en Aragón. Tenemos una chico experiencia política acumulada, pero somos conscientes de que no nos de que nos queda mucho por caminar, por recorrer, por rematar, por pues rematamos de nacer. Han estado veinte años de resistencia, de conflictos, de dignidad, de luta en la carrera, en las capitales y en el medio rural, de participación en los movimientos sociales, defensa de nuestra identidad como pueblo, defensa de la tierra, de internacionalismo, de apuesta por la lomba y la cultura popular. Han estado no más veinte años que en el ciclo de historia, de la de clases, de historia centenaria de nuestro país, apenas representan cosa, pero que en nuestro aprendizaje vital como sujetos políticos han suposado una gran experiencia colectiva acumulada. En esta especie de revolución permanente a plegar a esta generación que partindo de los nuestros antiguos compañes que apostaron por la creación de un proyecto juvenil aragonista, a que ha puesto os alacedo el primer proyecto juvenil de raso independentista y socialista con a formación de Purna se ha conseguido juntar a moita xente joven que lle disposaba a traballar xunta eh e que tienen diferentes sensibilidades políticas e han juntado as súas fuerzas para hacer un frente juvenil fuerte e que siga referente en la independentista en Aragón. Ahora, en estas tardes añadas que, en las que hicimos, pues sí que se veía que el movimiento juvenil el revolucionario independentista en Aragón ya a siendo, ¿no? Eh, se veía ahora que la chencho ven, busca a en, en, en las organizaciones políticas y más que más pues en, en una, ¿no? Y bueno, pues París que ahora ya Pues perspectiva de que, de que esto continúa contiene de van y con más, más masa social en primeras de lo que ya. Futuro, todo. Podríamos decir que la izquierda independentista en su conjunto eh, tiene una militancia muy joven, tiene un gran porcentaje de militantes menores de 30 años, lo que, bueno, y además está regenerando de manera constante. Lo que yo pienso que. Eh, Es un indicativo de que agudo futuro y de que es una buena herramienta para, comparar, para confrontar con este sistema. 20 años de experiencias e intervención en la lucha juvenil que celebraremos durante todo el 2012 mediante conferencias, exposiciones, debates y actos por todo el territorio nacional. Por ello, animamos a la sociedad aragonesa a que participe de esta parte de la historia, que participe de este lado de la barricada, de esta resistencia que nos hará vencer. Sobe, well, organízate y invita. Independiente y social. Pues este lleo sonido vídeo que han feito la chen de Pugna, terremelar estos 20 años de luita independentista y chovenil. Me parece que decibas que este no lleo no vídeo oficial. Bueno, sí. oficial sí, pero... Bueno, este lleo vídeo eh, chicorrón que hemos feito a despartir más que más en... en las redes sociales y, y en la, y en el blog por, por ahora, pero también hemos feito una versión más más grande más extendida de que pensaremos en los venientes días semanas y que bueno pues que podréis ver más adelante. Sí, este vídeo llega de si fa uno fa cinco minutos y llega feito por la chende de darainfo.org. punto y soy, uh -huh. Eh, bueno, ¿y cómo veis eh, bueno movimiento Agora y el esvenidero? Bueno, pues a ver, Agora, eh, la organización de y la cucha independentista eh, de Arroclada, en, alrededor de, de, de Purna Bueno, eh, Purna ahora mismo mmm, China China va creciendo y, y la verdad es que, que el futuro es muy positivo. Yo a lo menos así China no lo veigo. Eh, ahora mismo Purna eh, tiene más de la asamblea de Zaragoza, tiene también la asamblea de Teruel y, y la asamblea de Huesca, que también aprofitaremos este cabo de semana para presentarla oficialmente. Y, y bueno antimás pues también militantes eh, en, en otros en otros lugares de de país como Calatayud, Andorra y tienen interesada en, en, en Purna por, por otros costados yo la verdad y que os venidero lo veo positivo en la pasada bada general pues Purna tenía un papel proactivo Se, bueno yo me los podía trobar pues por muchos puestos en muchos piquetes ¿Tenés bella valoración de esta bada? Sí, bueno, ya hacemos eh, una crónica de, de la bada general. Eh, bueno, desde Purna, o nuestro primer objetivo era participar en los piquetes de, de la universidad. Y, y la verdad, es que, que no puede estar más positivo eh, el piquete que hacemos en la universidad. no, la, la Universidad de Zaragoza, en el campus de Plaza San Francisco, eh, se trancó todo toda la maitín, di a la hora de la manifestación eh, no vino apenas estudiantes a, a la universidad de Zaragoza, y era bueno de todo y, y la verdad llegué, que muy, muy contentos eh, de impusen la manifestación, también nos pareció que que, que venían muchos muchos estudiantes tanto de, de la universidad como de enseñanzas medias Y, y la verdad es que Purna eh, tenía un papel pro importante en, en esta manifestación, veíamos um, muchísimas chen con estreladas y, y un bloque independentista fuerte. Sos pues adentro de VIC, sos parte de VIC, pero si no me equivoco también sos parte del frente del, del del lucha lucha de lucha juvenil. Sí. ¿Con otras aso asociaciones? Sí, eh, bueno, ahora mismo en OFREN de Luis Achovenil de Aragón eh, participamos eh, eh, UJCE, Azjoventud de, de O Partido Comunista, eh, CJCE, que son Azjoventud de O Partido Comunista de los Pueblos de, de España, y, y Universidad eh, como organización de ya independentista de Aragón y PURNA. y bueno eh, ahora mismo como han pasado estas cosas tanto la, la bada general como una bada, la bada de, de estudiantes de 29 de febrero con toda la historia que, que pasó con, con los estudiantes de Valencia y todas estas cosas eh, ha estado un poco aturado todas las actividades que que hemos que llevábamos con Ofren pero bueno eh, las las asambleas continan y, y bueno y se tienen pro proyectos más pues hasta que la juventud de, de Aragón siga organizada eh, a través de, de estas organizaciones ya son 20 años de luita muy Chen histórica pues en, mientras estos 20 años pues contó que por todos estos colectivos que, que has dicho pues habrá pasado muy Chen lleva una buena enchaquia que toda esta Chen pues que de tal vez siga una mica espartida pues ya pues La vida les va cada un a un puesto, pues torne a lo menos a chuntarse en esta celebración. Y pues 20 años de luta y encarán que quedan muchos más porque la, la situación actual y es penible. Por ejemplo, este esta semana pues tenemos muchas malas noticias, tenemos el asesinato a más de, de la chancha de, de Íñigo Cavacas, tenemos o cabo daño como hemos dicho, de, de Guillem Agulló, tenemos una reforma laboral, como prenez les venideros los jóvenes. Bueno, pues eh, les venidero y esclatero que, que calvitar cal muitismo y que, y que había muchísimas razones, güey, igual que, que ayer, ta, ta continuar la y para estar organizados, porque ella es la única traza de, de, poder, de poder aturar toda, todas estas retalladas sociales, todas estas... todas estas reformas laborales y luchar contra el capitalismo que lleve el sistema que nos que nos lleve oprimiendo y que cada día llegue más esclatero que, que, pues eso, que, no, que esto no llegue a una crisis sino que llevo el, el capitalismo en, en, eso, en de eso en eso consiste. Bueno pues si quieres remerarnos una mica antes de rematar ya esta charradeta, con las convocatorias que tenemos esta, esta, esta semana, de estas mm. jornadas... pues fue de el de, eh, de las nueve a nueve en la flama, que ma, carrera mayor 53, y eh, podré eh, ver el, la exposición de 20 años de luita juvenil con fotos, carteles y pegallos de las organizaciones que han participado en estos 20 años de, de la cucha independentista de juvenil, eh, de alrededor de las diez Eh, principiará el concierto en el nuevo Refugio de Ocrápula, carrera mayor 56, eh, con Pablo Hassel y Aitor Cuervo, que fan rap y poesía revolucionaria. Eh, o viernes eh, 13 de abril, en el Ceseo Quique Mur, eh, Podrés a las collas en Atizo, de Binefar y a Soviet, de Euskal Herria. dimpués habrá continuará la bolina con una, con una audición de los DJs a los residentes y y Gus Gusino y este, este sábado te rematar el cabo de semana de actividad pues en Huesca desde a 7 en, en, en la asociación de vecinos Ostebilla de de Ocasco Viejo eh, charrada alrededor de la historia de la de o independentismo chovenil a las 7 de la tarde y a las 9 o bueno, no, a a las 10 ya, a las 10 ya será o, o concierto otra pegada de Pablo Hasel y Aitor Cuervo y después pues, pues creo que sí si continuará Gorina por Huesca. Pues una actividad muy interesante decir, para que no conozca a Pablo Hassel, pues que llegue tristamente famoso, ¿no? por estar estoy detenido, si no me equivoco. Sí. por dedicarle una canta a a Asturias ¿no? a, Olorlo de de Froilán ¿no? que está en de moda ahora. Sí, sí. Pues bueno, despedite, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, a Fendorella y Radiotopo por por convidarnos. Y pues desde aquí tosemos a disar ahora con una canta que dedicamos en Defendorella a toda la situación que estamos viviendo, pues con Froilands, con lo caso de Íñigo con los retalles sociales, con los retalles en leyes. Y bueno, pues que continuamos Fendo o programa en que remate la canta. porque lo está curando con su sangre pródiga, porque lo está diciendo en los campos de España y porque está en el corazón de todos los españoles que gritan, ¡Arriba España! huele a culo Derecha. España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué, España huele a culo, de norte a sur, España huele a culo, izquierda a derecha, España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué, España huele a culo, señoras y señores, España huele a culo, España huele a mierda, a tono, a gran curlo, España huele mal, España huele a rosa y a Bisbal a norma Dupal, la conferencia episcopal, quien gobierne da igual. Con la derecha es cartera y con la izquierda al gal Cadáveres con cal, olor fecal, cual mierda en un pañal España huele mal, igual que las mentiras de Carrascal Igual que el nuevo código penal, igual que la audiencia nacional España huele a cadáver descompuesto, a reimpuesto A escándalos como van esto por supuesto que yeah. Hay que acabar con esta peste, cueste lo que cueste España al traste, su olor te deja pa'l arrastre arrástrate, fragancia arcada Fragancia a la vomitada de un puto bacala De norte a sur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 Tienes sacos de basura, tráetelos al vertedero. ¿Qué? España es como un puto estercolero. Plaza tras plaza y torero tras torero. España huele a cope, a ser, a onda cero y a Juan Carlos I. Hedor profundo, aroma nauseabundo. Olor a los gallumbos del torero de pipas facundo. bajo de moribundo, el faro, a nucas, disparos, a colilla de educados. España huele a telefónica, a peste borbónica, a bomba atómica y música tónica. Sí. Como los pies de un peregrino de camino a la meca, España huele peor. una puta sardina seca, de norte a sur, España huele a culo, izquierda a derecha, España huela, culo, arriba y abajo, España huele a culo, España a que, España a culo, de norte a sur, España a culo, izquierda a derecha, España a culo, arriba y abajo, España huela, culo, España a que, España huela, culo, bloqueo yo, veo opresión, yo veo fascismo, veo odio español, veo cosas que parecen ser mentiras. Veo ira, afino mi punto de mira. Veo a Calindo, veo a Iniestrillas, veo a Rajoy, veo a estúpidos fascistas. Butacas en gobiernos, butacas en senados. Veo asesinos que ahora son condecorados yo. Veo empresarios, veo ánimo de lucro. Adinerados de la cuna hasta el sepulcro. Yo veo al preso y veo al carcelero. Mi cara largas tras el golpe de tejero yo. Veo soldados, veo militares. Veo fascistas en cuarteles generales yeah. Veo familias sin dinero y sin trabajo Yo. Todo esto veo de Miranda para abajo hey, hey. De norte a sur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 De norte a sur, España huele a culo Izquierda a derecha, España huele a culo Arriba y abajo, España huele a culo España huele a qué, España huele a culo La última partida producciones Fat 6K, Colástico Nadie se salva de esta, hijos de puta España huele a qué, España huele a culo Sí, sí, sí, sí España huele a qué, España huele a qué. España huele a qué? España huele qué? España huele culo. La última partida producciones. Patv, ¿salasito? Sí. Si. Oh Y aquí continuamos con bueno con bellas noticias que, que han venido de, de mordor de ahoritamen eh, que pues bueno eh, estas reformas legales de, de retalles de, bueno reformas no código penal que ya Orez sentido y que pues uno nos, nos levan todos los años da, da dictadura franquista y, y ya sabes no nos le van más más eh, taza cara Los ministerios de Interior y Justicia pretenden castigar con al menos dos años de garchola a quien convoque a través de internet una protesta que altere gravemente el orden público o en la que se ataquen a las fuerzas de seguridad del Estado. Mismo sería considerado como un delito de atentado a la autoridad, a resistencia pasiva, como diso ayer el claro ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, o que ha provocado una enérgica respuesta por parte de los movimientos sociales. Roche lleva una mirada represiva porque no existe una alarma social. Se le a truco de titular, protesta el abogado y ensayista Sorbando Roche, que ha levantado caso de dos detenidos de impuesta manifestación que desembocó en la noiscencia del 15M. La reforma denuncia una vista jurídica y una barrenada, ya que hay una delgada línea roya entre desobediencia, resistencia y delito de atentado a la autoridad, explica el responsable editorial La Fielguera. Y es muy sencillo que te imputen un delito de atentado. No puede estar que por rechirarte de van duns achens desposes apenas de garchola, afirma Rocha. Conscien en todo caso da dificultad de plasmar sobre o papel le endurecimiento da lei. y una mira represiva. A se le chisla antes que no se produzca o delito, porque no existe una alarma social. Se trata de usar reformas legislativas profundas realizadas a la lichera da transmitir miedo y controlar aos colectivos sociais. Adibe el abogado. sorprendiu de banda intención do gobierno de considerar como delito de resistencia pasiva. Charramos do típico cuerpo muerto en una posada pacífica. Aquí no ye ánimo por parte do manifestán de evitar una detención u de agredir aos policías. Raimundo Viejo, os ciudadanos tienen cada vegada más poder y al estado no mas le queda a escalada de tensión. Pero en o caso que se produciese incidente en una manifestación, cual sería a responsabilidade do convocán? La delegación de gobierno te pide servicios de orden, pero estoy mata la tuya responsabilidad. Tú no puedes fer o treballar la policía. Aclara Rocha, que advierte do peligro de que se pliegue a un estadio de miedo y no que ningún no va a querer convocar cosa. Según te sal ya he habido casos de protestas que no han prosperado por temor a una sanción administrativa, pero en este caso chorraríanos de un delito penal grave o que hay una barrenada. El endurecimiento del Código Penal y O 15m. Y íntimamente relacionada a hipotética reforma con la surtida do 15M, Carlos Talivo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, cree que os governants temen o movimento, o suyo peso yenotablement maior que cualsiquiera ocurriu en o pasado, e iso, con certeza, les nefa, apunta. Caminan desesperaus por a concepción no violenta do 15M, e han de recurrir a esta mena de decisións que producen estupor y eslampan a toda mena da laxe racional. Carlos Taibo, el anuncio podría estar un globo sonda para adentrar a la Chen y evitar las asambleas. Taibo cree como otros intelectuales consultados, que el gobierno tendrá problemas para aplicar las medidas anunciadas. Encara que según Teels, la intención que subyace sería otra. Podría estar una estrategia de globo sonda dirigida a preocupar a la ciudadanía, encara que el impuesto no pueda hacerse, con un efecto indirecto, que ache impol ejemplo, no vaya a ir las asambleas, to 15M. Así ve el autor del libro, nada será como antes, catarata. Un ejercicio de admantamiento contra la Chen en común, no nomás contra contra activistas. Raimundo Viejo coincide en la análisis. Legalmen a reforma no se va a sostener, por lo que no cal caer en el alarmismo que os governans son indo tan luen. Lograu no ye tanto en la lei como en o que en que pueda favoreixer a escisión dachen que moviliza entre grupos violentos o bien a desafección y socavamiento das bases democráticas que podría traducirse en la aparición de movimientos de extrema derecha cree el profesor de teoría política da Universidad Pompeu Fabra de Barcelona acentin cada vez más poder y el Estado no más le queda escalada de tensión recurriendo a las políticas de emergencia y difuminando los contornos del Estado de derecho. De casi unas interpretaciones de estado de contorno social relativa sobre la policía. Insiste viejo, no interesa negociar con movimiento, interesa estricallao. Si bien considera que gran parte da ciudadana ella Continuará movilizándose porque a xestión da crise económica é tan nefasta que va a haber mil motivos ta manifestase. Bellas asambleas do 15M tachan o endurecimiento do código penal da atentado contra os nostros reitos. Cristina Marchán miembro do Movimiento en Compostela, cree que si sale a de van será prácticamente indefensos e non podrán reivindicar absolutamente cosa. A reforma ya propia de países tan evolucionados en materia de derechos sociales como China supone un retroceso tremendo que nos estáis en los tiempos del franquismo. No podemos dejar que esto se faiga realidad, se quiera marchar, que observa una relación pro y directa entre resistencia pacífica y pasiva de 15m y exclusión, dista como delito de atentado a la autoridad no código penal. A reforma también consideraría delito de pertenencia a organización criminal a convocatoria a través de cualquier medio de actos que alteren el orden público, vinculiu o red. Bella cosa dolenta y premeditada, según de la activista gallega. Con la criminalización de convocatorias por Internet, te meten a la altura de un terrorista. Sentencia Marchán. Yonagui no Resuc, que participó activamente en el 15M, opina que a medida anunciada por el interior implica represión de toda manera de actividad de luita y niega a los ciudadanos la posibilidad de manifestarse pacíficamente. Tiene un síntoma muy claro que el actual gobierno pueda cometer toda manera de acción hasta tratar de mantener un estatus quo que cada vez más llena la de juicio. Y es por eso que, según des él, el Estado recurra a la legitimización de la violencia policial en interés dos intereses do mercado y dos achens políticos y económicos, aos que responsabiliza da crisis y un ataque directo contra os ciudadanos que trabajan por os derechos sociales que tanto tempo, sudor, esfuerzo e glarimas han costao. Asevera Aguirre Such, que se pregunta si os ciudadanos no podemos manifestarnos pacíficamente por os nuestros derechos que nos queda. La nuestra, si tengo el imposito, sino de encuentro, a nadie se si le obligó nunca a hablar en castellano. Pues ya has visto, visto cómo quieren acallar a la Chen y pues bueno, qué mejor que, que casi que vieda a sus manifestaciones y bueno, eh, retortaríamos a añadas de, pues bueno, a añadas 40, 50 y quizá sabe si nos plegará esto a, a saber qué que, que querrán. Si, si no querrán que plegamos en una guerra civil a la fin, ¿qué va a estar listo. pues remerar a toda la chen que se ha quedado sin huello en esta bada, zaguera vada general a toda la chen que hablan me una piñora y que se las vellera ahora pues bien, bien difícil no ta poder vos alas y que nomás lo fean pues por te un futuro ta els, y ta toda la chen que, que mismo no fació vada, no también remerar pues a Íñigo Cavacas que como decía unas palabras que quité por internet, unas anónimas palabras si Íñigo Cavacas es esta un contenedor cremau Güey es esta portalada de todos los medios, pero no, no llega que un joven asesinado por la policía. Esto viene a que los medios pues han feito lo posible por amagar esta noticia y lo zacero que sabemos ya que pues que la chancha de O a los que dicen que son los culpables de, de las algaradas que que meten como excusa para justificar bueno pues sacarse las culpas de haber muerto a un chaval por un disparo de pelota en, en otro suelo Bueno, no sabemos, bueno, en primeras no, no van a prender garra mida contra Lerchaina que remató con la vida a más ni menos aquí, Álvaro, ha de una piñora de no sé cuántos euros y no más que por lanzar una piedra a un policía que no le fació cosa, lo policía continúa vivo, ni se quedó inconsciente ni cosa, ¿no? ¿Me varéis? Sí. Y bueno, menos mal que no lo mató y si lo a matar, cadena perpetua. Y también, pues, por manchar una mica de con pinta ¿no?, con una tarta de pinta o pelo de, de una señora, pues, la Fiscalía te demanda 10 años de, de garchola, que es lo que les son demandando a la Chen que le, le aventó una, una tarta a Yolanda Barcina, mientras una, una trovada en defensa d'Otap, en Francia, pues, esa Chen, nomás por aventar una tarta, le son demandando 10 años de garchola. Esto, y la cosa muy mala y, y todo dos revés Y bueno, la policía tiene todo derecho a, a asesinar Y, y reventar y esclatar a la Chen Pero en cambio, pues bueno No puedes hacer protestas, ni pacíficas ni, ni dar la cosa Y de vez, no sé si el mismo, el mismo día que murió eh, Íñigo O al otro el día O Nieto del Rey Con una escopeta, se sí, estriga y los se pies Se un tiro Y bueno, en una familia normal supuso que los servicios sociales es en sacado a ese niño, de esa familia O la familia ese de haber respondido de bande bella autoridad, más ni menos aquí como ya familia real Y ololo lo ya mató a su hermano en los suyos tiempos, ¿no pasa cosa? Amnistía fiscal, sí. ya que triplica presupuesto, bueno, como decía canta España huele a culo <risas> Entre toda esta boeña, entre toda esta basura, pues ayer miércoles fació 19 años el asesinato de ocho joven antifascista valenciano Guillem Agulló y familiares y amigos se han convocado una concentración de remeralo. 19 años de este triste episodio que remató con el asesinato de nuestro amigo de Burjassot Guillem Agulló y Salvador, un neonazi acotólo a suya vida de una puñalada en corazón en Montanejos, en el Almillàs, un crimen por el cual no más cumplió seis años de garchola, dos 216 años que era condenado. Un crimen que esteo vergonzosamente cualificado por el tribunal de Edentregometas, ya entre chovens de ideología contraria, despolitizando la acción criminal neonazi y criminalizando a víctima y o suya redol. Han pasado ya 19 años, pero no hemos y sublidado, a memoria de Guillem, continúa bien viva. Ha marcado toda una generación de chovens que han aprendido a mantener viva a memoria de un choven como Toz y todas nosotras porque cual siquiera podría haber estado él, u puede cual siquiera día estane. Una nova generación antifeixista e consciente da de estane e de no suplidar ni a Guilhem ni a todas as víctimas de intolerancia feixista. Guilhem e esta autotun señal tos chones valencians que han feito creixer a consciencia antifeixista e que nos se arremera o os feixistas la mora a la libertad. Pero somos disposos a continuar que dengun non dandale. A llora, Guilhem, e un motivo máis tan o dar nun trango tazaga. Ni suplidamos ni perdonamos. Por iso anunciamos que aquel criminal feixista que lo asesinou sabrá de bellera de nuevas fito con los amigos y amigas de Guillem, o día que le toque tornar a posase na banqueta dos acusaus por o caso Panzer. Pedro José Cuevas Silvestre lle un 227 suposaus membros de una organización neonazi desarticulada por la Guardia Civil en el año 2005 o frente antisistema. Un caso que luego estará chugado en Valencia ido do esitxiremos que impunida las collas nazifaixistas, remate de una vegada. Como podes veller, Pedro Cuevas, ni hemos i sublidau, ni hemos perdonao, Los chilemos a llora y tormeraremos 19 años de impuestos. por si pensabas que eso se va rematado por Guillén y por Toz y todas nosotras. En cara que pasen 17, 20 u 30 años mantendremos a cara bien alta y con una rialleta tornaremos a chilar la lluita continua. Dañada por estas calendatas, pues plega la marcha contra la, ma la, ma la macro Garchola de Zuera y tosimos a leer o comunicado. Le entran por una puerta y se quedan a intro. Vivimos tiempos de demagocha informativa y política, de generar noticias espectaculares que refuerzan de ellas como inseguridad ciudadana o a su posada levedad las penas de Garchola. Estas noticias intencionadas se contachan en la población y las escuchamos repetidas con frecuencia. Si se nos defer caso a los comentarios de taberna o acondicionado Vox Populi, tendríamos la sensación de que las garcholas españolas son poco menos que una residencia estudiantil. Pero si centramos un poco el foco, de foco, día de una serie de penibles casos magnificados en Dios de medios, nos trovamos con una realidad penitenciaria que, en esencia, en cuenta de cambiar a New York en 30 años, ha empeorado. Por un costado, a lo largo de dos años, las penas han incrementado, así no es como tiempo medio de permanencia en prisión. La aplicación estricta de la legalidad lleva produciendo casos de acumulación de penas que suman decenios de prisión, cuando la inmensa mayoría de la población penitenciaria la, constitu la constituyen chicos y chicotas delincuentes con delitos leves contra propiedad u venda de drogas. Lo legal no tiene por qué estar justo. Por otro costado, contra, por otro costado una clase política incapable de aturar los pies a los verdades y verdaderas causas de la salvaje crisis que vivimos esbarra convenientemente la atención entre posiciones que redundan en la idea de castigo. Frenar a otras alternativas. Las garcholas continan en estar en crisis. De hecho, continan estando un gran negocio tas constructoras, contratas de servicios u empresas que se esquiman do trabajo de las personas presas. Mientras tanto, las alternativas al encierro, que generalmente genera nuevos problemas sociales en cuenta de resolver los que el autor del delito generó, quedan eternamente aparcadas. Pero viña, reparación del mal causado, restitución económica, tratamiento de dependencias y patologías. pero Brenca dicho se soluciona con el encarcelamiento, en cara que existen alternativas contempladas por ley como mediación. Ravegada se aplican. En este contexto, la nueva propuesta de Ruiz Ayarldón de endurecimiento de penas y cadena perpetua, en cara que se le meta otro nombre, no deja de estar absurda. En la práctica, cadena perpetua encubierta existe famoso en España. Ninguno suyo sano juicio pensaría que un ser humano sea capaz de sobrevivir a 30-40 años de reclusión ininterrumpida, las actuales condiciones carcelares. El Estado español ya tiene un de los códigos penales más duros de Europa Occidental. Endurecelo no faría que empeorar en cara más a situación actual. Por otro costado, otras las reformas pro propuestas por el actual gobierno cuestiona la defensa de Valdés. Para cuenta que son las napas más humildes de esta sociedad las que más rematan en los chutcaos, y es fácil de deducir que también serán quienes más padezcan esta reforma, podiendo afectar a otro un a una defensa justa. No digamos ya de qué punto podría plegar a vulneración de Isidrito en caso de una persona sin papeles, por ejemplo, que además no domine bien o castellano. Entran por una puerta y salen por otra. Se goza de descuidar. También conviene aclarir que en las cárcelas vienen muchas puertas, pero no más una de entrada y las cifras lo contrimuestran, porque cada vegada, yo más fácil de entrar y más difícil salíne. y pues bueno este este domingo se ferá en Astino Parking da Macro de Macros Garchola de Zuera y podéis marcar bueno esta refirme en de Venda en Asapa en la Vía Láctea en Aflama en Ocesea la Revuelta en Oceseo Quiquemur en Avirosta y Potoca Encimas de la convocatoria de Caritolo Compañero o Domingo Remeraz, la marcha a la Macro Galchola de fuera domingo 15, entran por una puerta y se quedan adentro Tened también, mientras todo tocado de semana, los días 14 y 15 de abril, un ecoencuentro, una eco trovada en Nuez de Ebro. Si queréis más información, econuez.org. Y de 14 a 23 de abril eh, será la semana de lucha contra los transgénicos y por la soberanía, por, por la soberanía alimentaria en Aragón. Así es que si podéis, pues pasad los siete. Tened más información en la web aragonsintransgénicos.wordpress.com Y el sábado en Vía Láctea, desde a seis de la tarde, será la presentación del documental Tortura en Euskal Herria, a cargo de TAT, Torturako Aru Taldea. Y ese mismo sábado de nueve en la Arena Rock concierto de Maut, un acoyá que entrevistemos aquí. O Opre de la entrada son cinco euros y diez con CD en la sala Arena Rock. Y también a domingo a las 12 en la Plaza San Miguel será la manifestación por a... contra la privatización de la sanidad pública, sin las es que también todos animamos a que todos paséis, si, bueno, si, si podéis, porque ya hay un camatón de cosas. nuestro programa de web, nos escutamos a semana venien, si la autoridad nos permite <risa> y pues iso, la, la semana venien en 101.8 toda FM, de 6 a 7, aquí en Radio Topo, Fendorella. O en las remisiones de Radio Chavo, lo remita 107 en 107.6 O en nuestro blog que punto fendorella.wordpress.com y que también puedes seguirnos a través de Facebook, en la página Fendorella. Y despedirnos de este programa tan carrañado que hemos tenido, pues una canta... Que allí también, pues en la misma línea, la canta se dice basta ya llega de la cuella corpus Fa días que lleva muerto un policía, tres iban a estar los disparos que acabaron con la suya vida. Fa uns días mataron a un policía, ejemplar trabajador, esposo y país de familia. Al otro día de un charro de una otra coseta, al otro día nos existía una otra noticia, al otro día asistimos a lo suyo en reno, y ploramos cuando hicimos plorad, obediens ploramos. Dolius por la perda dice gran hombre, facemos nuestro dolor de aquella familia, Cualificamos de inútil aquella zaguera muerte, y exichimos y rogamos, suplicamos que así nos estase. Sentimos nuestro cada pésame enviado. con él hicieron nos han muerto a todos. Guardamos luto y un minuto de silencio, junto a las autoridades de cualquier color y signo. Estemos testigos de todo ese gran teatro, dos comunicados de condena y de refuse, das banderas con Ávara a media hasta, dice inmensa mayoría, dos chilos de ya basta, basta. Asistimos a todas las concentraciones, estimos a las mil y unas manifestaciones, vestimos lazos de todas colos. las colos. A suyas palabras permitieron que no decíse nos brenca. Aquellos días vestimos de tolerancia, arroclándonos alrededor de la democracia. Ciudadanos bien, ciudadanos de pie, acusándonos sé qué, acusándonos sé aquí qué. O mismo día ya había una muerte sin noticia, una de tantas que no se rentabilizan, una de tantas en la que ve el obrero o igual que que cae o vacío que también el subliu. ¿Qué valor tiene la muerte de un desgraciado? A misma valor que tenía a su una esencia. ¿Han son las viudas? ¿Han? ¿Han son los fillos? ¿Han las condolencias? ¿Han tanto y tanto chilo? Estemos testigos de todo ese Gran Teatro, los comunicados de condena y de refuse, las banderas, con la vara a mella hasta, la inmensa mayoría dos chilos de ya basta. basta ya, basta ya. Ni a suyas más son tan blancas, ni son blancas a suyas palomas. Ni tan blanca a suya bandera, ni tampoco suyos bodiellos. A suya cal, si que lle blanca. Estemos testigos de tot y ese gran teatro. Dos comunicados de condena de refuse. Das banderas con vara a mella hasta. Dice el mesa mayoría de los gritos de ya basta. Iban a ser los disparos que acabaron con su vida Hace unos días mataron a un policía Ejemplar trabajador, esposo y padre de familia Al día siguiente nadie hablaba de otra cosa Al día siguiente no existía otra noticia Al día siguiente asistimos a su entierro Y lloramos cuando dijeron llorar obediente Lloramos por la pérdida de ese gran hombre hicimos nuestro dolor de aquella familia calificamos de inútil a aquella última muerte y exigimos y rogamos, suplicamos casi fuese, sentimos nuestro cada pésame enviado con el dijeron nos han matado a todos guardamos minuto y un minuto de silencio junto a las autoridades de cualquier color y signo, fuimos testigos de todo ese gran teatro de los comunicados de condena y de repulsa de las banderas con de Habana media hasta de esa inmensa mayoría de los gritos De condena y de repulsada, de las banderas con la vara media hasta de inmensa mayoría de los gritos de ya A todas las concentraciones, fuimos a las mil y una manifestaciones. Vestimos lazos de todos los colores, sus palabras permitieron que no dijésemos nada. Aquellos días vestimos de tolerancia, cerramos filas en torno a la democracia. Ciudadanos, bien, ciudadanos de bien, acusando a no sé qué, acusando a no sé quién. sin noticia, una de tantas que no se rentabilizan una de tantas en las que es algún obrero el que al igual que al vacío cae también en el olvido ¿qué valor tiene la muerte de un desgraciado? el mismo valor que tuvo su nacimiento ¿y dónde están sus viudas? ¿dónde? ¿dónde están sus hijos? ¿dónde las condolencias? ¿dónde tanto tanto grito? fuimos testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de condena y de repulsa de las banderas con la mano media. De esa inmensa mayoría de suscritos del Somos testigos de todo ese gran teatro de los comunicados de la de, de las banderas con la media hasta de esa mayoría de los de la pasta. y cuando sea el, el mundial jest staroma nesta jaka